Radio Manoplas, dende Colla para o mundo. Miran a roda da vida vira como unha buxaina. Unha advertencia antes do comezo. Neste episodio aparecen escenas que amosan violencia contra persoas. Isto é Radio Manoplas, que neste programa únese á Radio Pimienta para presentarvos un episodio especial titulado Detencións policiais ás portas da casa. A través das voces de María González Reyes, veciña de Seriñe en Valle e de Sergio García García, membro de Sin Poli, escoitaremos como viviron as detencións de Seriñe e doutras seis persoas diante da súa casa o pasado 25 de marzo de 2026. Agardamos que este episodio convide a reflexión e a conversa sobre como crearmos comunidades nas que o policial e o militar teñan moita menor presenza nas nosas vidas. Rompamos el silencio, no estamos sola Radio Pimienta, escucha. Tienes mucho tiempo para pensar, eres parte clave de la solución. Soy María González Reyes, una de las vecinas que, que bajaron a la calle durante la, la detección de Serín en Bay y otras eh, seis vecinas y vecinos de su comunidad. La violencia que vivimos la tarde del jueves 26 de marzo en realidad es la violencia que muchas personas racializadas viven a diario y que ha continuado después con todas las mentiras que dice la policía y, y esas uno comunicados a los que muchos medios pues han, han dado voz. Por eso estamos tratando de que nuestro relato también se escuche, es el relato de lo que ocurrió en realidad. Serín estaba entrando en su casa con la llave ya metida en la cerradura del portal cuando un coche con dos policías de paisano se paró frente a él, se bajaron y le pidieron la identificación. Serín no iba corriendo, no estaba yendo de nada, estaba entrando en su casa con un amigo también negro. Un vecino del edificio vio lo que estaba ocurriendo y entre él y varios niños que, que estaban también observando todo lo que pasaba, nos avisaron a las personas adultas para que bajáramos. Salimos de casa tal cual estábamos, en zapatillas, de andar por casa, un vecino incluso en calcetines y en todo momento tuvimos una actitud absolutamente pacífica. No empujamos ni insultamos a ningún policía, solo grabamos y pedimos que parase la violencia. Les pedíamos eso, que parase la violencia, que alguno de, de ellos frenase esa actuación tan brutal. Una escalada de agresividad ...para establecer el principio de orden y mando soberano... ...por parte de esos agentes... ...como ven de repente que hay vecinos y vecinas... Que, ...que bajan a proteger y a defender a su vecino... ...y lo hacen además de una forma nada agresiva... ...simplemente afeando esa conducta... ...y grabándola para que no se produzcan... ...violaciones flagrantes de, de derechos... ...pues a partir de ese momento esos policías subiditos de revoluciones pues empiezan a por un lado a mostrarse cada vez más agresivos, a llamar a refuerzos y lo que se produce es una situación, bueno, de, de aplacamiento de cualquier respuesta de autodefensa, autodefensa no violenta por parte de ese vecindario y por parte de la persona que está siendo sometida. Por favor, hay niños, hay niños. Por favor, por favor. Por favor. Por favor. Por favor, por favor. Por favor. favor. Por favor. Para, para, para. Por favor, por favor. Para, para, para. Por favor. para, para. somos vecinos, para, para cada vez llegaba más policía había menores escuchando y viendo lo que ocurría varios de ellos vieron desde las corralas como la policía pegaba y detenía a sus padres y a otras vecinas que estaban en muchos casos con las manos levantadas pidiendo que parase la violencia y seguía llegando más policía dieron porrazos y empujones en la calle detuvieron a varias personas eh, uno de ellos que se identificó como periodista eh, y luego entraron dentro del, del edificio varios policías, siguieron eh, activo, actuando de una manera absolutamente violenta y detuvieron a, a tres personas más en el interior de, de nuestra de nuestra casa. De las siete personas detenidas, eh, cuatro han tenido que ir a, a, al hospital por, por las lesiones que estaban acarreadas, aunque todas ellas, las siete, están doloridas en alguna parte de su cuerpo. En, en ese momento, los niños y las niñas que estaban por el edificio se juntaron en una de las casas porque todos los adultos estábamos abajo. Muchos lo vieron desde la corrala y otros lo escucharon todo desde dentro. Los mayores calmaron a los pequeños y sostuvieron la situación como pudieron. La verdad que lo hicieron muy bien y, y es bastante... Es pelundante pensar cómo esto, esta situación la viven a diario un montón de niños y niñas racializadas que ven esta violencia contra sus familiares y, y hacia sí mismas sin que tenga no el, el eco mediático que está teniendo este caso y que permanece, no toda esa violencia se queda en el silencio. Toda la calle estaba llena de, de coches de policía, comenzaron a llevarse a las siete personas detenidas y nos dijeron que aunque estábamos dentro de nuestra casa, si no nos metíamos dentro de nuestra vivienda, nos detendrían a todas. Las vecinas que quedábamos en ese momento del edificio no éramos muchas porque porque a la mayoría de las que bajaron se las llevaron detenidas y enseguida se activaron todas las redes de solidaridad. Lo primero que hicimos fue hacer recuento de las personas detenidas y verlos menores que se habían quedado sin sus madres o padres, los calmamos y activamos la red de cuidados para avisar a las madres y padres de los que no estaban en el edificio. Y, y al poco tiempo, al muy poco tiempo, empezó a venir gente amiga al edificio. La verdad que fue increíble, los teléfonos se llenaron de mensajes de solidaridad y de ofrecimiento para todo lo que necesitase. Ninguna de las siete personas detenidas se sintió sola en ningún momento y tampoco las personas que, que nos quedamos. Al rato, eh, ya con toda esta red solidaria puesta en marcha, nos llamó desde la comisaría la, la primera persona a la que dejaron hacer la llamada. Nos dijeron que, que estaban bien con golpes y, y contusiones y bueno, ya nos habíamos puesto en, en contacto con, con la red de abogados que, que asesoraron todo el tiempo y les contamos en cada llamada de cada una de las personas detenidas, ¿no? de que, que las personas detenidas fueron haciendo, eh, todo el apoyo que, que se estaba moviendo, no que supieran que no que no estaban solas, que no estaban solos y, y bueno, que ese apoyo iba a hacer con consiguiéramos hacer justicia y que y que los liberar y de hecho pues muchas personas se juntaron frente a la a la comisaría eh, para exigir su, su liberación en el edificio esperamos despiertas hasta que llegaron cerca de las 2 de la mañana y bueno pues acabamos la noche juntas hablando escuchándonos abrazándonos y sintiendo eso que, que dicen en Wolof. Molo Moidole, que es la unión hace la fuerza. Y bueno, los días siguientes, no sobre todo el día siguiente, nos, nos levantamos con, con el espeluznante relato policial y las siete personas están eh, acusadas de atentado contra la autoridad. Mm, no sé, desde la comunidad decimos todo el rato que ninguna de las personas blancas que vivimos ahí nos han pedido en ningún momento que nos identifiquemos pero a serín sí y también a mucha otra gente racializada de, del barrio y no somos personas violentas somos personas empeñadas en que esto no siga ocurriendo en, en, en no en no callarnos y bueno estamos eh, tratando de que de que se sepa que En momentos así te das cuenta de lo que somos, de esa red que es mucho más poderosa que la violencia policial y el racismo y el sinsentido. Esa red que, que el jueves por la tarde venció al miedo de, de todas las violencias y de tantos otros días contra tantas personas racializadas y que esa red es cada vez más fuerte y, y no se rompe. Y bueno, gracias miles porque desde la comunidad... De vecinas y vecinos de Serín sabemos que todo habría sido mucho más difícil sin sentir a tanta gente cerca. Hola, soy Sergio, miembro del colectivo Sin Poli. Las fuerzas y cuerpos de seguridad en un estado como el Estado español tienen como principal cometido el sostenimiento del orden social. Ese orden social no es un orden jurídico, es el orden social, el orden sociológico del capitalismo y del capitalismo racial. Antes, sobre todo, se hablaba de la policía como la que mantiene el orden público, ¿no? que sería algo así como la, el, la protección del, del Estado y sus instituciones. Pero a partir del paso a la democracia liberal y, en el caso español, pues a partir de, de la transición y del régimen del 78, lo que comienza a figurar dentro de la retórica eh, jurídica que envuelve la institución policial Eh, pasa por la seguridad ciudadana. Claro, esto nos informa de la existencia de una ciudadanía, una ciudadanía que bajo el régimen jurídico constitucional del 78 sería una ciudadanía que vive en, en régimen de igualdad y de, y de libertades. ¿no? Pero todos y todas sabemos que en este régimen del 78 precisamente las desigualdades sociales, eh, que tienen que ver con desigualdades económicas y también desigualdades raciales y de género, y de otros factores de estructuración social, rebasan, desbordan y no tienen nada que ver con el orden jurídico supuestamente igualitario. ¿no? Desde el colectivo Sin Poli, lo que planteamos es que la institución de policía no se puede reformar. La institución de policía puede ser más humana, puede ser más blanda en su trato, puede ser más respetuosa, puede ser incluso menos racista en sus intervenciones, puede tener formaciones de derechos humanos, puede tener incluso policías racializados, sin que por ello cambie la esencia de esa institución. Así como otras políticas sí que entran, digamos, en un campo de disputas, eh, disputas culturales y políticas, por su definición, pues estoy pensando, por ejemplo, en la sanidad, ¿no? Dentro de la, el campo de la salud hay distintos enfoques, eh, algunos que plantean una salud más liberadora y otros que plantean una salud más como, bueno, eh, reproducción del modelo biomédico que, que al mismo tiempo objetualiza a los cuerpos y, y no tiene en cuenta los saberes ni los contextos sociales de las personas que sufren cualquier dolencia. ¿no? Eh, igualmente en la educación o en el trabajo social o los servicios sociales, etcétera puede haber otros enfoques, algunos más emancipadores, otros más reproductivos del orden social. Esto no ocurre así con la institución de policía por la institución de policía, como el ejército, es una institución eh, fundamentalmente de salvaguarda de ese orden social, del orden que el Estado mantiene y que va mucho más allá del Estado y que tiene que ver sobre todo con lo que hablábamos antes, con el capitalismo racial, es decir, con el orden social necesario para el propio sistema productivo y de consumo capitalista y que a, la, a su vez necesita una jerarquización en categorías, de los cuerpos, eh, encontrando en la raza como el elemento perfecto para producir esa jerarquización y producir creencias, discursos, etcétera, sobre las diferencias esenciales y supuestamente genéticas, biológicas o bien culturales de, de esas dist distintas razas como artificio, cultural producido por los propios discursos, ¿no? Entonces, desde Simpolis lo que planteamos es que una institución así no se puede cambiar, una institución así no se puede reformar. Una institución así, además, que cada vez está buscando una mayor extensión e intervención en campos muy diversos ¿no? y que vemos cómo se intenta legitimar y intenta ganar confianza e intenta intervenir en ámbitos como el educativo, como los servicios sociales, en la convivencia vecinal, etcétera, y que a su vez sigue eh, haciendo redadas racistas, sigue eh, poniendo el foco criminalizador sobre ciertos sujetos y tiene finalmente como fin la la la detención y la y el trato violento sobre esos sujetos, precisamente por esa misión de producción y reproducción de capas subalternas, pues eso, una institución así no se puede reformar. Lo que planteamos desde Simpoli es que eh, la policía debe ser progresivamente no de la noche a la mañana, sino progresivamente abolida, abolida en favor de Por un lado, otras figuras, otras instituciones eh, que intervengan en los conflictos y por otro lado, en favor de otras formas de, de producción social y otras formas de políticas públicas que produzcan igualdad social, ¿no? A través del campo de la vivienda, a través del campo de la educación, de la sanidad, de, por supuesto, del trabajo, de los salarios, etcétera. Porque no podemos entender ...esa conflictividad en el marco capitalista... ...sin entender las desigualdades sociales. Entonces nuestro planteamiento es... ...que ninguna policía nos va a salvar... ...y de hecho es un mito que la policía... ...nos salve constantemente tal y como la copaganda... ...o la propaganda policial constantemente eh, traslada... ...porque la policía o no está... ...o cuando llega, llega tarde... ...porque no puede ser de, de otra manera... ...y además en general la mayor parte de los problemas o no se resuelven o se resuelven solos por parte de las personas que participaban o por parte de terceros, de mediaciones informales que realizan gente que está en el acontecimiento, etcétera Entonces lo que planteamos es que la policía no es ni una institución salvadora ni un, ni en última instancia una institución necesaria eh, en un contexto que debería tender hacia la igualdad social. Fue hoy le tiene que dar perdón a actor español vamos a seguir luchando vamos a seguir peleando muy buen hermano es ¡Sí, ilegal es.